Este sábado se realizará la final del Festival Limache Vive el folklore que desde enero se viene realizando en esta comuna de la provincia de Quillota. El fin de semana fueron elegidos los últimos tres temas de la competencia a los que se suman a otros nueve seleccionados en las jornadas anteriores quienes este sábado 16 de febrero lucharán por el tomate de plata y un premio de 2.300.000 pesos a repartir entre los tres primeros lugares, evento programado para las 21 horas en el Parque Brasil de esta comuna. Los últimos clasificados son el eh, correteado El Viejo Tren, del autor Patricio González, interpretado por el conjunto Raíces Urbanas. La Pericona, No tiene hambre, de César Zanabria, defendida por el trío Los Teodoros, y la tonada a Violeta, composición de Rosendo Farfán en la voz de Johnny Farfán y su grupo. Durante la última noche, las canciones se presentarán en dos bloques de seis, ante un calificado jurado integrado por especialistas en música tradicional chilena. Para la noche final del Limache vive el folklore evento completamente gratuito para el público asistente, se contempla la participación del ballet folclórico de Chile, Bafochi, el humor y el canto popular de El Clavel, Las Cuecas Bravas de Daniel Muñoz y 3x721, en tanto que el cierre estará a cargo del conjunto Los Náufragos que viajaron directamente desde Argentina para ofrecer sus éxitos bailables de boliche en boliche, zapatos rotos y otros. Ya el fin de semana, unas 12.000 personas asistieron a la presentación del grupo uruguayo Los Iracundos. Y a esta hora llega el comentario deportivo Con Michel ferrán ¿Qué tal Luis Loyola, Helios? ¿Qué tal a toda la gente que se encuentra en sintonía De Radio Colo Colo a esta hora De la mañana? Recordemos que hubo fecha, obviamente, todos sabemos eh, El fin de semana, la tercera fecha del campeonato nacional Torneo de apertura Y eh, Hubo hartas modificaciones en las tablas de posiciones, ya hay técnicos que eh, comienzan a tambalear sus bancas, otros técnicos que se comienzan a afianzar, como es el caso de San Paolo y de O'Higgins y el caso de Basualdo que está eh, tambaleando su banca en Santiago Morni. Universidad Católica cae por 1 a 2 frente a Unión Española. Algunos resultados... Que acontecieron este fin de semana Rangers eh, vence por 1 a 0 a Antofagasta Palestino se lo mismo contra Colo Colo Que lo vence por 1 a 0 Universidad de Concepción cae de local frente a Everton Por 3 tantos a 1 Melipilla cae por 2 a 3 frente a La Serena Universidad de Chile vence por 1 a 0 a Cobresal, Cobreloa cae por 1 a 2 eh, Con O'Higgins en Calama Santiago Monning empata 2 a 2 con Guachipato se vence por 2 a 0 a Provincial Osorno Y Audax Italiano vence por 3 a 2 ...a Deportes Concepción. Recordemos que Autaxi Tariano viene de jugar Copa Libertadores. Los grupos quedan de la siguiente forma... ...encabezado por el grupo 1... ...al tope está Unión Española con 9 puntos... coresal con 6... ...Autaxi Tariano con 4... ...Everton con 3... ...Guachipato con 2. El grupo 2 queda de la siguiente forma... ...con Palestino con 7 puntos... ...La Serena con 7... ...Universidad de Chile con 7... ...O'Higgins con 4... santiago Moniz con 0. Grupo 3... Colo, Colo con 6 puntos, Provincia de Osorno con 3, Antofagasta con 2, Cobreloa con 1 y Sierra Melivilla con 0. El grupo 4, encabezado por Universidad Católica con 6, Jublance con 5, Rangers con 4, deporte Concepción con 3 y Universidad de Concepción con 2 puntos. Recordemos la próxima fecha que se va a jugar a mitad de semana, entre los días 12 y 14 del presente mes. El día 12 comienza esto con la Serena y Universidad Católica a las 21.30 horas. El día 13, jugará Cobresal con O'Higgins en El Salvador a las 16 horas, Guachipato con Antofagasta a las 18, Santiago Morning con Palestino a las 18.30, Unión Española con Cobreloa a las 20 horas, eh, Provincial Osorno con Rangers a las 20.30, Colo Colo con Universidad de Concepción a las 20.30, Deportes Concepción con Yublense a las 20.30 y el día 14, Everton recibe a Universidad de Chile a las 18.30 horas, y Melipilla ahora lo mismo ese día con Audax Italiano a las 22 horas. Tenemos eh, ya lo que lo que se está dando, la tónica, es el buen juego de Unión Española, algunos equipos que no levantan cabeza y esto quedaría más o menos así en la tabla general, importante también para el equipo que vaya a disputar Chile 3 a final de año. Con Unión Española con 9 puntos, Palestino segundo lugar con 7, Serena con 7, Universidad de Chile con 7, Quinto Universidad Católica con 6, Sexto Cobresal con 6, Séptimo Colo Colo con 6, Octavo Ñublense con 5, Noveno Abdex Italiano con 4, Décimo Ranger con 4, Décimo Primero O'Higgins con 4, Décimo Segundo Deportes Concepción con 3, Décimo Tercero Provincial Osorno con 3, Décimo Cuarto Everton con 3, 15, el lugar 15 es para Antofagasta con 2 puntos, décimo sexto es Huachipato con 2, décimo séptimo, Universidad de Concepción con 2, décimo octavo, Cobrelova con 1, y décimo noveno, Santiago Mónico con 1, y cierra la tabla en el lugar 20, Melipilla con 0 puntos. Fue el comentario deportivo con Michel ferrán Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de Corace, Gobierno de Chile. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo.